Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Y ahora ponemos el foco en un evento deportivo que, la verdad, es toda una novedad para la comarca. Efectivamente, porque este próximo domingo, eh, 20 de julio si no me equivoco... Eso es, domingo 20. Pues Arenas del Rey y todo el entorno del pantano de los Bermejales acogen su primer triatlón olímpico. Una iniciativa, vamos, importante, ¿no? Sin duda. Yo creo que sitúa nuestra zona en el mapa de una disciplina deportiva que es bueno, realmente exigente y espectacular también. Sí, porque combina tres pruebas, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de natación, ciclismo y carrera a pie. Todo en un paraje natural, que es una maravilla, claro. Suena a un desafío considerable, la verdad. A ver, expliquemos un poco las distancias y cómo es el recorrido, para quien no esté muy familiarizado con esto del triatlón olímpico. Pues sí, los atletas van a tener que darlo todo, ¿eh? La prueba arranca a las nueve y media de la mañana. Tempranito. Sí, tempranito. Empiezan con un kilómetro 500 metros de natación en el pantano de los Bermejales. O sea, salir del agua y mantener un buen ritmo ya es un primer reto importante. ¿1.500 metros nadando? ¿Y eso solo para empezar? Uf, imagino que el agua a esa hora puede añadirle un puntito extra de dificultad, ¿no? Probablemente sí. Y justo después, ¿eh? La transición a la bicicleta. Ahí les esperan 44 kilómetros por carretera. 44 kilómetros. Sí, y este tramo es interesante porque va a recorrer buena parte de la comarca. Pasarán por paisajes que conocemos, pero claro, con un perfil que seguro que va a poner a prueba las piernas de los ciclistas. Casi como una pequeña vuelta ciclista comarcal, ¿no? Después del esfuerzo en el agua. Y el remate final, ¿qué les quedó? Pues el broche es una carrera a pie de nueve kilómetros. Nueve kilómetros. Nueve kilómetros que discurrirán por el sendero que va bordeando el pantano. Un entorno precioso, eso sí. Pero, claro, después de la natación y la bici, uh -huh. va a exigir un último gran esfuerzo, desde luego. La logística de todo esto parece compleja. ¿Dónde van a estar los puntos clave? ¿La salida, las transiciones, la meta? A ver, el centro neurálgico, digamos, para la natación y la primera transición, la de la bici, estará en la zona del camping de la de los Bermejales. Ajá, ah, en el camping. Desde allí salen los ciclistas. Uh -huh. Y la meta, el momento culminante, estará situada en la Plaza Alfonso XIII de Arenas del Rey. Ah, en la Plaza del Pueblo. Eso puede generar un ambiente muy bueno con el público, ¿no? Yo creo que sí, un final muy vistoso. Claro. Oye, y llevar a cabo un evento así requiere una organización pues, bastante sólida. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Pues la responsabilidad principal recae en el Espejo Bike Team y el Ayuntamiento de Arenas del Rey. Es un tándem interesante, ¿sabes? Un club deportivo local con experiencia y el apoyo del Ayuntamiento. Bien combinado. Sí, y además cuentan con la colaboración técnica de la Federación Andaluza de Triatlón y, bueno, el respaldo logístico de la Diputación de Granada, a través de su circuito provincial. Se ve que es un esfuerzo coordinado, ¿sí? ¿Y en cuanto a participación? ¿Qué cifras esperan? ¿Cuánta gente va a competir? Pues mira, se espera la participación de alrededor de un centenar de triatletas. Cien atletas? Sí. Todos mayores de 18 años. Es un número importante ¿eh? para ser una primera edición. Desde luego. Y esto es posible también gracias al apoyo local. Hay patrocinadores como el Camping Los Bermejales, la Cooperativa La Palma, Patilla, Caja Rural, Ambulancias Nazarí, Mariscos Apolo, Embutidos El Pozo bueno, y otros colaboradores de la zona. Es bueno ver esa implicación local. Sí, y un detalle importante de seguridad es la colaboración de los Caballeros Verdes. Los Caballeros Verdes. Sí, es la Asociación de Guardias Civiles Motorizados. Ellos aportarán su experiencia en la gestión de eventos deportivos en carretera, que es fundamental. Ya claro, para la seguridad en, en el tramo de bici, sobre todo. Exacto. Bueno todo parece bastante bien encaminado pero creo que hay un aspecto crucial donde la comunidad juega un papel fundamental y es que la organización eh, sigue necesitando ayuda, ¿verdad? Necesitan más manos. Así es y es un punto vital, de verdad, para que todo salga rodado. Se sigue buscando activamente voluntarios. La colaboración es necesaria en varios puntos del recorrido ¿Dónde exactamente? Pues mira necesitan gente en la zona del pantano de los Bermejales y también en los municipios de Alhama de Granada, Arenas del Rey Fornes y Játar. Vale, en varios sitios. ¿Y cómo puede la gente interesada, pues eso, sumarse y colaborar? ¿Qué tienen que hacer? Es muy fácil, solo tienen que llamar a un número de teléfono, el 647-671-666. Repetimos, 647-671-666. 666. Eso es, llaman ahí para ofrecerse y bueno, como pequeño agradecimiento, la organización va a obsequiar a cada voluntario con unas gafas. Anda, un detalle. Sí, y ya se están manteniendo reuniones informativas. Por ejemplo, hay una prevista en Fornes el jueves 17 por la tarde con Gustavo Heredia y la alcaldesa Ana Belén Fernández. Ajá y se hará otra pronto en Alama también. Me parece fundamental destacar esta llamada a voluntarios que un evento de esta envergadura es un escaparate genial para la comarca pero claro, depende muchísimo del compromiso y la ayuda de los vecinos. Exacto la implicación ciudadana es, es la clave del éxito yo creo y esto nos lleva a pensar un poco en el impacto que pueden tener estas iniciativas ¿no? más allá del día de la prueba en sí Cierto, el legado que puede dejar así que recordamos, este domingo 20 de julio, primer triastrofe El olímpico en Arenas del Rey, los Bermejales. Y si alguien puede echar una mano como voluntario, que no duden en llamar a ese teléfono. Un gran evento deportivo que necesita el apoyo de todos. Quizá, bueno, valga la pena reflexionar sobre cómo el éxito de esta primera edición, impulsado también por este voluntariado, pues podría abrir puertas a futuras citas deportivas y consolidar la comarca como un destino no solo turístico, sino también Deportivo. Una reflexión interesante para terminar, sí, señor. Pues Lava, nos despedimos por ahora. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Seguimos comentando la actualidad informativa aquí en alama.com. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.